a r e i v a lo veo alegrito l en la idea ver, dame un segundo, miramos, estuve con f a b r i c i o a l Berto recién veníamos en el avión j u n t o no lo quise molestar、eh, a ver, a ver, aquí, tenemos acá,、si、hay un, a ver si lo vemos a, a Leo Gutiérrez por ahí ahí vemos a, a parte del equipo que está saliendo g r a g a n d e llegaron por ahí ¿Estás temps... de Marte? b u e terreno, terreno n un o un ¿Me c é pasa? ¿Qué de vacaciones, pasa? ¿Qué No, chicos, ¿cómo andan? Está el pasa? ¿Qué Está aire pasa? ¿Qué e s pasa? A ver, este. Estamos al aire, estamos al aire, y o r y estamos al aire. ¿Cómo andas? Perdón, perdón, q e te i n s u l t é n o no me insultaste, c ó m o andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo fue ese viaje? Bien,、eh, bien. La verdad que bueno. Sobre todo pudimos traer una victoria importante para nosotros, así que nada.、Eh, nos costó la, el partido anterior con Hispano, pero bueno, sabemos que estamos. Hemos i d laburando para seguir mejorando. ¿En qué están trabajando para mejorar? ¿Qué es lo que les falta para mejorar, para consolidarse? ¿No? Porque tiene. Partidos que son muy buenos y otros partidos que no son tan buenos. ¿no? Sí, por ahí tener la claridad y el temple, la personalidad para cerrar mejor los partidos. Hemos perdido partidos tanto con o l i m p i o como San Lorenzo, Concordia sobre el final y, y、sí. tuvimos claramente la posibilidad de ganar. Así que creo que mejorando eso, s i e n d o más consistente、eh, en lo que te e s o y nombrando y bueno, después、eh, ponernos sin t r o n t a cada jugador podemos. Obviamente están mucho más arriba, así que estamos laburando en eso, seguimos trabajando, como te digo. Tenemos, somos un equipo donde hay jugadores importantes y estamos en pleno conocimiento también. Así que、eh, la verdad que bueno, tenemos a r a una linda posibilidad para jugar de local, dos juegos de local para, para seguir sumando y seguir haciendo. Sí, bien, dos juegos de local y un clásico que se vuelve a tornar bastante importante porque los dos están en una situación más complicada. ¿no? Sí, sí, hoy en día. Boca, bueno, y p a n a t a l e r e s filmen y hablar, somos rivales más que directos y obviamente ganar, lo que implica más que, todo, más que nada, es ser un clásico es importante para, para lo que es el equipo. Así que, obviamente, primero tenemos que pensar el estado en Boca y después, bueno,、eh, pensaremos lo que, es, lo que es el clásico. Los rumores que hubo alrededor del equipo, un corte de nacionales, lo que salió en la capital, el cambio extranjero, ¿afectan o no? Estamos pensando en nosotros,、eh, sabemos que nuestro trabajo es esto, es así. Eh, eh, Pero bueno, tenemos que pensar en hacerlo mejor cada día, en cada entrenamiento, para llevar de la mejor manera el partido. Después,、eh, como te digo,、eh, si nos ponemos a pensar en todas las cosas que se dicen afuera, es eh, olvidarnos eh, de lo que tenemos que hacer, que es jugar al b á s q u e t y hacerlo lo mejor posible. Ojalá que, como te d i j e v e n i m o s contentos dentro de todo por traer un partido importante, esa t gira, y, y queremos ratificarlo ahora el sábado en casa. En l o personal, ¿cómo estás vos? Bien, m estás bien. A nivel? tu bien, bien. bien, bien, bien, bien. Encontrándome de a poco, después de la lesión que tuve del hombro, la verdad que no me fue para nada fácil volver a poquito、eh, a sentirme bien.、Eh, es difícil cuando uno vuelve a una lesión、eh, querer hacer todo lo que estaba haciendo anteriormente. Y me j u g u é una mala pasada, la ansiedad. Entonces,、eh, como te digo, de a poquito me voy sintiendo cada vez mejor,、eh, encontrándome otra vez conmigo mismo y dándole al equipo lo que, lo que necesita esa noche en el partido, o sea, una s i t u a c i o n e d e f e n s i v a Hablar ofensivamente, si me toca tener un partido, bienvenido sea, pero como te digo, estamos buscando el bien común de todos, lo mejor, lo mejor que cada uno pueda dar para que el equipo pueda salir, seguir creciendo. Gracias, Johnny. No, gracias, gordito. d por lo que veo. Bueno, la palabra de Jonathan e l a y e r Estas、eh, cosas que solo te pasan a vos, ¿no? Sí, estas cosas que me pasan solo a mí. Este, la verdad que si、sí. ahí veo al resto del equipo, acá hay Lamón que también viene ahí caminando, Dieguito Guaita. Saludamos a toda la gente del p i e r o de Barre de Plata por estar leo lo a s i